Sí, sí, pero nos decía que podíamos hablar con alguna doctora. ¿Cómo es tu nombre? Paola Teres.、Oh, bueno, eh, un minuto, contanos qué están haciendo aquí en el barrio. Estamos haciendo、eh, la búsqueda activa de personas con、eh, síntomas que pueden ser compatibles con、eh, los síntomas propios del coronavirus. Esto es un trabajo, un rastrillaje que hacen en cada uno de los barrios. Es un trabajo de campo que se viene haciendo, ya se hizo en, zona, en el barrio de Zona Norte. y ahora se、eh, está implementando acá. ¿Qué hacen con, todo este, con toda esta información? Esta información se deriva al laboratorio, bueno, al servicio de epidemiología, digamos, del hospital,、eh, y ellos relevan esta información y la utilizan para hacer las estadísticas y todo lo que es inherente a, bueno, a lo que estamos sufriendo todos los, los habitantes de la Pampa. Eh, hacen toma de temperatura, le preguntan si tienen algún síntoma, esas s es las la preguntas habituales. Básicamente eso, y contamos con el apoyo de la gente del de, de, de, de,、bueno, doctor Delgado,、eh, Cintia Salabardo, que es la directora de, de atención comunitaria, digamos, que ellos、eh, nos facilitan personal para hacer este relevamiento y además se van a ser disopados en, en el terreno. Toda esta vestimenta que tienen puesta、eh, es. tiene que ver con el protocolo que se necesitaba. El protocolo que estamos ahora actualmente este,、eh, está implementando en base a esta patología que tenemos. ¿Hay personas aisladas en el barrio?、Eh, esa información por ahí,、eh, por ahora, eh, eh, para epidemiología, digamos. Yo más de eso no puedo decir. Muchas gracias. No, no. Ahí escuchábamos, Juan、eh, Pablo, una de las doctoras, la doctora Torres, que está. Eh, un poco a cargo de este rastrillaje, después hay otros funcionarios del, del Ministerio de Salud. Mientras nosotros estamos relatando esto, Juan Pablo, te digo que se s u n t a r o n varios vecinos de, del barrio a mirar todo esto porque es una especie de espectáculo. Ponele, porque están todas estas personas vestidas, como te decía, con estos trajes, tanto blancos como celestes. que este, están,、eh, son bastante visibles aquí en el barrio, alteraron un poco、eh, el, el transcurrir normal de un día, sobre todo de pandemia y de fase 1, donde no hay tanta gente dando vueltas, todo este grupo de trabajadores de salud están haciendo su trabajo en el medio del barrio Rivator. Muy bien, Mauro, nos reencontramos en un rato cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro nos traía ahí esta situación especial que se vive en el barrio r í o a t u e l Especial, quiero decir, alteró la tranquilidad de quienes están en esa zona. Es un operativo vinculado con la situación que se vive en Santa Rosa por el coronavirus.